Señores, amigos del, del Teatro Metropolitan 2 amigos que comparten esta mesa, vamos a ver si sale esto. No sé. Empezaremos contando una historia en donde los dioses paganos, de algún modo, se oponen a un amor, o lo entorpecen, o... ...o los padres... ...o las circunstancias... ...es decir, un amor que viene medio empiojado... ...Lirco... ...era un señor... ...cuando Zeus, el príncipe del, del Olimpo... ...rató a Illo... ...una chica que se llamaba así... ...de la que se había enamorado... ...los vecinos de la muchacha... ...eran de la ciudad de Argos... ...es decir, Argivos... No, no, ...algunos... Eh, ...buscan otro gentilicio... ...para los que viven en Argos... Eh, especialmente para las damas Pero es Argivo El que vive en Argos es Argivo Los Argivos organizaron una expedición Para buscarla a Ilo Y en esa expedición estaba Nuestro amigo Lirco Pero Lirco no pudo encontrar a Illo Y avergonzado No se animó a volver a su patria Se quedó en Cauno Y en aquella región sucedió Que una tal Ilevia Hija del rey Ejíalo Se enamoró de él Y le pidió, bueno, que se casara con ella. Le pidió también autorización al papá, al rey Ejíalo, para casarse con este tipo. El rey aceptó casar a su hija, pero pidió al irco que jurara fidelidad. Eh, bueno, sí. Ejíalo dijo que sí, que qué sé yo, que si no cumplía su juramento que lo partiera un rayo, que le declarara la guerra, qué sé yo, que aceptaría cualquier castigo. Casorio, se casaron. Lirco permaneció largo tiempo en cada uno al lado de su esposa y eran felices los, los tres, los dos. Porque el matrimonio resultaba estéril. Preocupado Lirco, fue a consultar al oráculo de Dodona para preguntarle qué debía hacer para asegurar su descendencia. Oh, oráculo, sí. dijo, ¿qué debo hacer para asegurar mi descendencia? Y el oráculo le respondió, quédate tranquilo, flaco. La primera mujer con la que vengas a unirte, te dará un hijo. Así que, cuando salís aquí, con la primera que te unís, hijo. Bueno, Lirco se marchó con la idea de que la predicción se refería a su esposa, la princesa Ilevia, y él además no tenía intención de acostarse con nadie, menos después de esa profecía. Pero durante el viaje de regreso, sí. a sí. Kauno, Lirco hizo escala en vivasto, ...en la corte del rey Estáfilo... ...y le ofrecieron un banquete de hospitalidad... ...y Lirco se emborrachó... ¡No! Y en medio del homenaje... Eh, ...boquiflojo por las cañas que se había tomado... Sí. ...empezó a contar las razones de su viaje... ...bueno, fui al oráculo porque que <risa> ...y el rey Estáfilo escuchó atentamente, incluso mientras escuchaba la cámara se le acercó y tomó un primer plano del rey estafilo que mientras escuchaba así así, muy bien, eh, justamente este rey estaba desesperado por conseguir sucesor e hizo lo siguiente, al llegar la noche puso en el lecho del irco a una de sus hijas, puso quiere decirle dijo que fuera, eh. <risa> sí, sí. que se llamaba Emitea, le dijo vaya Emitea y póngase en el lecho de Lirco que tiene una esbornia de tal índole <risa> y efectivamente embriagado y maravillado a la vez Lirco se unió a Emitea y rompió sí. el juramento de fidelidad ah muy bien, cortaste bien y el oráculo se cumplió muy poco después se supo que emite estaba embarazada lirco mm. se fue de vivasto con la esperanza de llegar a cauno y que su aventura no fuese descubierta ¿no? pero no tuvo suerte <risa> su infidelidad llegó a oídos del otro rey el papá de su novia ejíalo que desterró al y se vos me dijiste que te destierro no satisfecho con el destierro decidió enfrentarlo en una guerra Por aquel amor ilícito se desató una guerra civil Entre los partidarios del Irco y los del Rey En la que murieron centenares de personas Que no tenían nada que ver con este estofado Ahora, lo curioso de este asunto Es que eh, en realidad en medio de la guerra La princesa, su mujer, se declaró en favor del Irco Y se unió a, a su marido en contra del padre Hasta que murieron todos en esa guerra Viste es la primera historia. Una historia en que nadie es demasiado culpable. No. Qué, qué sé yo, el tipo se emborrachó, el, el, el, el acaso el padre de su novia, qué es eso de andar eh, pidiéndole fidelidad, qué sé ¿Es yo. Yo siento que un hombre borracho no es eh, no, tan no es el mejor marido al, al que una pueda aspirar. No. <risa> eh celos, posesión, dioses murieron todos, el tipo se quedó sin la mena eh, todo trágico cuando tranquilamente podrían haber disfrutado el uno del otro esto por, por, por eh, eh, que el amor está siempre eh, eh, asignado encorsetado por una serie de normas que hay que cumplir que, oh, que te prometo que, fenómeno, terminó esa historia le cuento otra pasa todo esto de los paganos del mundo se hace cristiano y yo vamos a ser los cristianos ya estamos de paganismo hasta la pera otro corset empieza el cristianismo y empieza el matrimonio cristiano que es un poco distinto no porque dentro de, de, de ese matrimonio del amor tenía una significación bastante limitada en ningún caso debía perturbar el delicado equilibrio de las alianzas familiares este eh, y casabas, pero no, no sé si porque estabas enamorado, porque había que procrear, porque había una alianza una alianza de familia, qué sé yo. Incluso muchas veces elegían lo, lo, los padres elegían sí, el tipo no la conocía. Claro. Pero el amor existía, uno se enamoraba, a lo mejor de otra que no era aquella, en claro. la cual te obligaban a casarte. Ahora bien, todo fenómeno, vivías, hasta morías en el paganismo te morías y no pasaba gran cosa, no se sabía bien si vas al cielo o no. Pero en el cristianismo, muchachos, te morís y te vas al cielo. Bueno, pero el cielo eh, no tenía tampoco mucho lugar para el amor, porque estaba reservado para aquellos que habían contraído matrimonio y ni siquiera como no había reproducción en el cielo, no, parece que no había mucho mucha relación conyugal, en todo caso, el cielo permitía el encuentro de las damas con la divinidad y de los hombres con la divinidad. ¿Hasta ah, dividido así? Eh, no, no estaba dividido. Digo. No, no, pero eh, no, es la única vinculación, espérese, espérese, que uno puede espérese tener. porque claro, no faz. Claro. Sí, claro. La única vinculación que podés tener es con Dios. Es, es con Dios uh -huh. No, eh, uh -huh. este. Bueno, pero muchos caballeros empezaron a soñar con un encuentro con sus amantes en el cielo, casi de un modo no ortodoxo. Y aparecen Eh, ya en, en los siglos en que nace lo que se llama el amor cortés, aparece Andreas capellanus que este, que estaba aterrorizado por la descripción de aquel cielo teológico, y él había soñado encontrarse con un paraíso en el que se hallaban dispuestos numerosos tálamos, numerosos lechos, adornados por cobertores plateados y adornos de color carmesí, y en estos catres lujosos se recostaban mujeres hermosas mientras los caballeros elegían su sitio a placer. Cada soldado del amor, decía el tipo que escribió esto, no Capelanus, elegía su dama. Esto tenía algo de musulmán, no era muy cristiano, el, el, el paraíso musulmán sí, allí estaban las uríes aquellas mujeres de perpetua virginidad, que recuperaban la virginidad después de cada lance en el que la perdían, y eran tan dulces que una gota de su saliva bastaba para endulzar todos los mares. Pero, más allá de esta invención de capelanos, el cielo cristiano no tenía mucha, mucha gracia. Eh, otro amante medieval llamado Ocasán dijo, yo busco ganarme el paraíso, pero el cielo no parece ser una morada deseable, sino más bien un lugar aburrido lleno de curas viejos que se pasan días enteros de rodillas ante los altares, tal es la clase de gente que va al paraíso. Y dijo, prefiero el infierno de los caballeros delicados, con ellos iré yo para tener conmigo a Nicolet, la más dulce de mis amigas. Pero la religión enseñaba que en presencia de Dios, la relación de amor cortés debía dejar de existir, o en el mejor de los casos, el caballero podía transferir la admiración en amor divino, lo que sea. Un... Eh, trovador llamado Arnaud, pudo escapar a ese dilema porque eh, aseguraba que que sí, que se podía llevar el cielo al amante, pero sin embargo ahí lo tiene a Dante, que expresó su esperanza de que su alma pudiera ir a ver la gloria de Beatriz que contemplaba el rostro de Dios. Es decir... Eh, incluso Boccaccio, cuando murió el Dante, sugirió que el alma del poeta había sido recibida por su amiga eh, eh, Con una sonrisa y nada más Es decir, Dante iba a ir al cielo a verla, a Beatriz, y a ver como ella adoraba a Dios Pero no podía estar con ella No podía estar con ella Bueno, después aparece Petrarca, que también, ¿no? Tiene tiene tiene sus cosas Había un fraile, Jordán de Sajonia prior de los dominicos durante 15 años que este fue precurso fue el primero que fundó un convento de monja no eh, se conservan 37 cartas de él a diana de andaló que era una monja que vivía en un convento de bolonia para el fraile su amor a dios y su pasión por diana solo podían culminar en la jerusalén celestial y empezó a hacer gestiones para que alguien dijera algo y sí, bueno cuando vas al cielo eh, podés encontrarte con la mina que te gusta, pero no. Llegamos a Petrarca, que este, él imaginó que... La amante, amante de Petrarca llamaba Laura. Y Petrarca se imaginó eh, una poética invitación de, de Laura a estar con ella en el otro mundo. Eh, en la angustiada mente de Petrarca, la simple y convincente armonía del cielo entre lo humano y lo divino parecía imposible. Él también no tenía esperanza en un encuentro carnal. Tuvieron que llegar los románticos mucho tiempo después para que el amor en el cielo dejara de estar prohibido. Los escritores románticos declararon adudazmente que después de la muerte los justos recuperarían a su amor en el cielo. Los buenos enamorados debían ser eh, este, debían disfrutar eh, juntos el paraíso de la dicha eterna junto con un Dios favorecedor de los amantes. Fenómeno. Y ahí creíamos que se terminaban todas... Sí, pero la iglesia nuestros... no decía eso. Eh, no, pero por poes... lo menos uno podía creer en no, lo romántico. Sí, o sea, sí. Bueno, fenómeno. Estos tipos ya establecieron eh, con, con, con fundadas razones poéticas la posibilidad de que el buen amante encuentre a su amor en el cielo y nacen las canciones. Nos encontraremos en el cielo. Y Dios mirando ahí diciendo, ah, está muy bien, ¿no? con, con, con anuencia. Pero aquí aparecemos nosotros. Y, y hacemos una melancólica contribución a esta, a estos pensamientos. Y pensamos en el tipo que sufre mal de amores. El tipo que no no solo le pasa lo que le pasó eh, al héroe griego, que, el oráculo que se equivoca, que se borracha, no. Le pasó algo mucho más banal. La mina no lo quiso. Se enamoró de alguien y no lo quiso. Y entonces a lo mejor este tipo creyente dice, cuando vaya al cielo voy a tener las mayores felicidades. ¿Cuál es la mayor felicidad? Encontrarme con fulana, que no me dio bolilla aquí en la tierra, pero en el cielo sí me va a dar. ¿Claro su error? y claro. El que sufre un desengaño amoroso y gana el cielo, no encuentra allí un consuelo, porque la mujer que lo dejó por otro, estará allí con ese otro. Claro, claro. El mayor deseo de ellas no verlo a él. Exactamente, y no podemos gestar en el cielo la desdicha de la mina para eh, complacer eh, nuestro deseo. Esta es la mayor dificultad del diseño de paraísos. A saber, lo que uno necesita para ser infinitamente dichoso es precisamente lo que a otro le produce la desdicha. Hemos ido más lejos muchas veces, hemos dicho que la única posibilidad son los paraísos fantasmales, donde uno se encuentra con quien quiere encontrarse, o al menos con la apariencia de esos seres, que en verdad están en otros paraísos, en los propios, disfrutando de sus propios fantasmas. Quiere decir que la única posibilidad de ser feliz uno, es renunciando a la idea de veracidad. Y esto me parece por fin más cercano a la razón, porque creo que también sucede en la Tierra. La única posibilidad de disfrutar enteramente un amor es no pidiendo garantía de veracidad a cada cosa que nos entusiasma. La actitud escribanil es lo peor para un amante. Un amante debe ser, antes que nada, crédulo. Y si lo que tiene ante sí es un engaño, está bien igual. Si es que él está enamorado de ese engaño, bueno, fenómeno. Lo peor que puede hacer un amante es empezar con tareas detectivescas para desarmar su propio engaño. ¿Qué es lo que hacen muchos? Lo sí, primero hombre. que hacen cuando se consiguen una novia es tratar de desmentirla. Hmm. Disfrútela, hombre, y no no no ande averiguando. Muy bien. Esto es lo que quería decirle, esta dificultad de estar con el ser amado en la tierra en el cielo, porque el amor no tiene otra cosa que inconvenientes, no tiene otra cosa que legislación en contra. Toda legislación es en contra, toda. Que tenés que ser fiel, que no tenés que mentir, que no, tenés que, no te tiene que gustar otro, que eh, si ya le dijiste que sí a este y viene el otro, que si ella no te quiere y te morís tampoco te da bolilla, que no hay manera de convencer al que no te quiere de que te quiera. Es, verdad. es decir, es dificilísimo. No hay manera. Hay una posibilidad en un millón. Y cuando usted se le da esa posibilidad en un millón... ...lo que hace es contratar un detective para ver dónde va la mina. <risa> Así que si a uno le toca por 10 minutos en la vida... ...encontrar al ser amado... Eh, qué sé yo, aprovechelo, en vez de preguntarse dónde estaba a las 5 de la tarde, que llamó y no contestaba. Aprovechelo porque no hay muchos. Y en realidad, la mayoría del tiempo uno está con gente que no le importa, está comprando cosas, comprándose una tostadora, con, con un gerente, con el tipo que vino a arreglar la heladera. Así que lo poquito que no le toca es mejor aprovecharlo. Eso quería decirle. Es un poco complicado, obtuso, pero yo sentí que había una rima entre la persecución que el sino, el destino, eh, el hado de los paganos hacía del amor y la persecución que eh, la piedad cristiana también, sin saberlo o acaso sin reflexionar, hacía del amor. Y, y la persecución que hace del amor la sociedad en la que vivimos, la sociedad industrial, eh, que también contribuye a degradarlo, a convertirlo eh, en, en una fecha, en una abstracción. Eh. Así que si alguno está enamorado, cosa que después de tanto que hemos dicho no creo, eh, aproveche y si quiere eh, mantener alguna clase de contacto físico, Y Natuel puede hacerlo porque ninguno de nosotros va a decir nada. Por supuesto. ¿A quién dedicar esta amarga consideración acerca de la casi imposibilidad de enamorarse sin que venga alguien a jorobar, tanto sea un oráculo, como un padre celoso, como una guerra? Y no sé a quién, a los que aún así insisten en enamorarse. Sí, exacto. Y a los que se enamoran sin jorobar a nadie. Y sin andar trayendo un montón de cosas. Miren, me enamoré, así que tiene que firmar acá, acá, acá, ¿Qué podríamos escuchar para amueblar? Esta? Bueno, yo creo que música, tangos de amor debe haber. Todos, bueno. todos. Todos dicen eso. Todos dicen eso. ¡Ay! ¡Ay! Todas las poesías dicen eso. ¡Ay! Me voy a enamorar, me, me voy a morir, mire, mire el lapsus. Y me voy a enamorar porque me voy a morir, de ahí el lapsus. Si no me fuera a morir, ¿para qué me iba a enamorar? Me enamoro como premio a la desgracia de morirme. Me muero como castigo. Al delito de enamorar. Así que toda la poesía dice eso, eso que acabo de decir. ¡Ay, soy mortal! ¡Ay, me enamoro y no siempre me aman! ¡Ay, tenía algo y lo perdí! Repito, tenía algo y se me perdió. Esa es la poesía. Cuando tú no estás es una canción que se refiere, ah, sí. desde su mismo título, a algo que ha estado y que ya no está. Escucharemos la versión de su autor, Carlos Gardel. de mi destino sin el amparo de tu mirar soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su carnaval cuando no està Lord, Lord, no on my poor brow. Si tu te va, me me vuelve la burrua. En chorro chorro de la corriente ira terrible. Vienes de los pobres su sedución cuando no estás no eres mi esperanza sin tu vas el va mi lucio contar me la me to o coco y one of que l'ara mañana a mes rosar. Grilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. Si vas, no corpom, sì me ne Muere mi esperar La voz de Carlos Gardel en La Venganza será terrible cuando tú no estás